Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El concejal electo José de Petris será el presidente del bloque del Frente de Todos en el Consejo Deliberante... Entrevistado en Periodismo Turno Mañana, sostuvo que la ciudad tiene un alto nivel de deterioro y que trabajarán para recuperarla. Sí, sí, está confirmado. Me va a tocar esa responsabilidad inmensa. Y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias. ¿Está confirmada la sesión preparatoria de hoy a las 10? Está confirmada la, la sesión preparatoria a las 10. Y bueno, ya vamos a... a a trabajar al respecto para continuar a la tarde, este, a las 19 horas. Tenemos un nivel de deterioro importante, grave, preocupante. Eh, no es eh, definitivamente lo que nos merecemos los santarroseños. Venimos a trabajar a trabajar mucho como para poder recuperar este, una ciudad como la que supimos tener. Así que bueno, es todo un desafío que nos proponemos llevar adelante en esta gestión y suponemos que, que vamos a, a, a terminar la gestión, vamos a tener una ciudad mucho mejor de la que encontramos. ¿no? La Cooperativa Popular de Electricidad y APEF iniciaron una obra en la calle Felices. Se trata de un anillo energético para abastecer a Toai. El gerente del servicio eléctrico de la CPE, Luis Ucero, contó a nuestro cronista de exteriores que están trabajando en mejorar la demanda de energía. Esta obra es una obra que está siendo hecha en conjunto con APE. Es decir, cuando eh, hace dos semanas estuvimos una reunión en el APE, ahí, eh, según lo que salieron en los diarios, por indicación del gobernador, lo instruyó a APE como para que aborde esta problemática con la cooperativa, nos reunimos... Y ahí encontramos como solución técnica inmediata restablecer el conductor y eh, adecuar este tramo a unas condiciones de línea urbana, que es lo que hemos hecho ahora con este sistema Line Post y estas uh -huh. postes intermedios. Esto es una línea que, puesta de vuelta en servicio ahora, eh, permite digamos, cubrir eh, muy ajustadamente la demanda de Tobay. Tobay es una de las localidades del área de concesión de la CPE que ha tenido el mayor crecimiento en los últimos años. Damián Busto, integrante de la COPECAD, se refirió al proyecto de ley para regular la actividad de cadetería y mensajería presentado por los diputados Marín, Tindiglia, Hernández y Solana. Dijo sentirse esperanzado porque serán reconocidos como trabajadores. Y ahora presionando un poco más porque a medida que iban pasando los años veíamos que nuestro trabajo seguía sin, sin estar regularizado, era como tenerlo como un trabajo de changa y esas cuestiones así que, no, que en realidad no teníamos ninguna ley que nos reconozca como trabajadores. Mm. Ese era la, el principal objetivo de esta ley, ¿no? Claro. De, de regularizar nuestro trabajo, que ya si nosotros ya, muchos de los que estamos en la cooperativa de cadete, la cooperativa tiene ya ocho años, pero nosotros tenemos más de 15 años de cadete. Vivo estos tiempos esperanzados esperanzado porque eh, la, la lucha te da esperanza, porque cuando vos luchás, la rimás, viste va a pelear mm. por, por algo que, que, que, que es justo, ¿no? Mm. Entonces eso te da esperanza para, y ves respuestas también, ves respuestas de estos cuatro diputados que tres de ellos antes de irse bueno, tratan de meter presión para que esto ya se instale, tome estado parlamentario, que eso es importantísimo. El presidente de la Liga Cultural de Fútbol, Guillermo Rechimón, se refirió a los hechos de violencia de la semifinal entre Deportivo McAllister y Esportivo San Martín. Sostuvo en Radio Kermés que confía en que el Tribunal de Disciplina dé sanciones acordes a esta situación que no se puede pasar por alto. Yo lo que pretendo es que sea una sanción que corresponda, sí. que no, no es una situación de gravedad que no se puede dejar pasar por alto. No, no, es, eh, no es ni tendría que ser algo normal y habitual en situaciones de esta característica. Sí, sí, sí. Nosotros, ayer hablando con unos colegas de ustedes, le estaba comentando bien eh, organizamos alrededor de entre primeras, juveniles, infantiles inferiores eh, alrededor de mil partidos al año en la liga y somos noticias siempre por dos o uno o dos eh, en los que hay conflictos